Bueno, estimados alumnos, tengo el gusto entonces de presentarles a César Penay de Él es bibliotecario documentalista, titulado de la Además está egresado y en proceso de titulación en pedagogía, en educación técnico-profesional y es candidato a magíster en didáctica también educativa de la Universidad de Tarapacá. Él eh, trabaja hace 12 años en la Biblioteca de la Escuela de la Policía de Investigaciones de Chile. Y en mayo de este año acaba de publicar algo muy interesante, que es un libro sobre la historia de su pueblo, de Trupan. Trupan pasado y presente de mi pueblo, es que está a la venta de las mejores librerías también el libro. Eh, bueno, César, como pueden ver, es un personaje y la partimos con una charla que es más bien motivacional en este ciclo de charlas. Lo dejo con César. Eh, bueno, curioso, bueno, muy buenas tardes, buenas noches ya. Me llamo Julián, mi nombre es César Diernaia soy bibliotecario de la Policía de Investigaciones de Chile. Y la razón por la cual hoy me encuentro frente a ustedes es para abordar un tema tan interesante como las competencias profesionales del bibliotecario público. Quiero contarles que para mí es un agrado estar con ustedes aquí ahora, puesto que la formación de los futuros bibliotecarios es algo que realmente hay que abordar, no es algo que la deriva. ¿sí? La biblioteca es el nexo entre la información y el usuario. Por lo tanto, es importante que nosotros nos formemos bien, nos motivemos bien con nuestra carrera. ¿Ah? Yo le quiero contar que yo nunca pensé que iba a estudiar bibliotecología. Jamás pensé que iba a ser bibliotecario. Cuando salí del colegio tenía solamente tres carreras en mi cabeza. que era periodismo, de arquitectura y e ingeniería, porque estaba totalmente desorientado. Por lo tanto, cuando yo me metí a estudiar bibliotecología, traté de agarrarme allá. Me tuve la mala fortuna cuando entré a estudiar Los compañeros que estaban en la universidad se encargaban de decirnos que la carrera era mal, que era mal pagada, que, la, que no había en práctica, entonces empezó a subir toda la época. Pero resulta que uno tiene una llamita cada vez, que dice llamita y tiene que salir. Uno no nadie va a salir esa llamita por usted. El estímulo viene de fuera, pero la motivación es interna. Y yo encantado que ante mí y ante mi salario hubiera desfilado una persona que fue a, fuera de lo lindo que era la metodología y eso es lo que yo pretendo terminar hacer ahora. Para abordar este tema, es importante primero definir qué es un bibliotecario para los propósitos de esta charla. Y para los propósitos de esta charla, vamos a entender como bibliotecario a cualquier persona que desempeñe en una biblioteca. No lo vamos a categorizar si es un bibliotecario titulado de la universidad, si es un estudiante de bibliotecología, si es un asistente de biblioteca, etc. Solamente nos vamos a definir a la persona que está desempeñándose en una biblioteca y está a cargo de esa biblioteca. En segundo, vamos a entender por profesional al concepto más genuino, ¿ah? porque acá colocamos tiene un profesional al que sale a la universidad y técnico al que sale a la técnico. Por lo tanto, vamos a entender como profesional al bibliotecario que, comillas, hace lo que dice que va a hacer y lo hace en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque hay profesionales bibliotecarios que el sujeto me pregunta ¿qué hace usted este año en biblioteca? Yo este año en biblioteca voy a implementar un catálogo en línea y se pasa todo el año dándole vuelta al asunto y un colaborador, no un profesional que hay unas personas que sin ser bibliotecarios se dedican a eso. Y, por, y tercero, vamos a definir qué es competencia. Y por competencia nosotros entendemos, bueno, competencia es un concepto que se viene acuñando hace mucho tiempo, pero esto en último tiempo se da más fuerte. Antes se hablaba sí. del perfil. Ah, por ejemplo, el perfil de un mecánico, por ejemplo, tenía que saber, eh, arreglar un vehículo, manejar la herramienta. Pero el perfil va más por un requisito, la competencia va más por una habilidad. De hecho, una competencia es una, una habilidad mayor. Y en estas tuvieras competencias del bibliotecario actual Puedo mencionar dos. La competencia genérica y la competencia específica. Por la competencia genérica nosotros vamos a entender aquellas competencias inalienables del bibliotecario, va vale a decir que todos ustedes deben tener, que son diez. Y con las competencias específicas, vamos a tener aquellas que son propias de la labor bibliotecaria y que son cuatro. Y que también es denominado como las competencias transables. ¿Por qué transables? Porque, y aunque no quiero entrar en materia, usted puede ser número, por ejemplo, en el ámbito de la restauración de libros. Pero puede que si usted se está desempeñando como bibliotecario en el CIMU, por ejemplo, en el Sistema biblioteca de la Universidad Católica, ingresando datos, de nada le va a valer que usted tenga esa competencia si no la desarrolla Ya soy una persona que sea muy buena ingresando datos, si la colocamos si a trabajar en la Biblioteca dominica por ejemplo, en Recoleta, no va a ser mucho soporte, ¿verdad? Porque ella hay que restaurar material de todo tipo, de vestimenta, utensilios, jarrones, y es lo que sabe Por lo tanto, estas competencias que son, creo que ya las vamos a ver, son transables. Dentro de las competencias genéticas, ¿cierto?, mencionábamos diez, la primera de ellas, sin duda, es el liderazgo. El liderazgo es un tema que se aplica no solamente en metodología, por cierto, sino que es de eh, atravesar a, a, a muchas carreras. El liderazgo es un término que se aplica hace mucho tiempo, que se, se usa hace mucho, hace mucho tiempo, y antes se preguntaba si el líder es así o no hacía. Hoy las preguntas acerca del líder giran en torno al liderazgo personal o al liderazgo autoritario. Lo cierto es que si una biblioteca quiere ser líder en su área, necesariamente detrás de eso hay un bibliotecario libre. Y no solo en el ámbito técnico de la biblioteca, sino también en el contacto con los otros colegas. Ah, ¿eh? ustedes saben que una institución, ¿cuál es el recurso más importante en la institución? Humano. El recurso humano, muy bien. En la biblioteca hablamos de recursos informáticos, infraestructura, pero el capital humano. No olvide, es lo importante. Por lo tanto, el líder también tiene que desempeñarse a él. Si ¿eh? suele suceder en biblioteca, que en la institución tiene un funcionario más funcionario que va de esta sección a la otra, de la enfermería no la al el casino, vente y llega a la biblioteca. Y Usted tiene que lidiar con ese funcionario, que, no, que nunca tuvo pensado trabajar en biblioteca usted tiene que lidiar con él. Y da decirle, está de moderación, así de hoy usted está en el mesón prestando libros, tiene que, que estar el libro con texto. Cuando entrega el libro, entrega el libro con la cubierta hacia arriba, porque eso caramba el usuario que se da cuenta. Ah, si no encuentra si no el libro que le pide, préstale otro que lo trata de que se vaya contento, entonces el, el, el bibliotecario líder tiene que también lidiar con esa parte humana y ser asertivo. Esa es como primera competencia ingeniería, el liderazgo. La segunda tiene que ver con el trabajo en equipo. Porque en biblioteca no es lo mismo equipo de trabajo que trabajo en equipo. Ustedes saben que en una biblioteca trabajamos el proceso. El libro primero se compra, y pasa por el procesamiento de adquisición, que selecciona lo que ofrece la librería, va a lo compren. Una vez que lo compra viene el proceso de ingreso al libro de registro y el procesamiento técnicos, donde se cataloga, se clasifica, se ingresa a la base de datos. Después eso viene el procesamiento físico, donde el libro o al material se distribuye un malvete, una papeleta de evolución, un sensor en el caso de que haya un electrónico Y de ahí pasa el almacenamiento, donde la persona lo guarda en la estantería y queda a disposición del de usuario. Por tanto, el trabajo en el equipo es importante, porque esto nos permite tener usuarios más bonitos. La tercera competencia genérica es el manejo de crisis. El manejo de crisis es algo pan de cada día para los bibliotecarios. En los bibliotecarios estamos llamados a pagar incendios. Desde decirle de a un usuario sabe que si no puede pedir libro porque usted ha olvidado siempre el libro trazado, hasta tener que lidiar con el sistema que se le cae en cada momento y se perdieron todos los préstamos. ¿Ha pasado, está pasado, usted en su biblioteca, en la semana usted pierde un promedio, por ejemplo, de 200 libros. Digo, ¿Qué hacemos güey? Hay que mirar a la buena fe no del usuario, buscar algún respaldo, algo. Y cuando el usuario llega el libro y dice, no se preocupe, está todo bien, no le dice, pero ¿sabes quién? Se nos borró todo. No. Tenemos que manejar nosotros las crisis. Crisis, que es la, esta tercera competencia, en la cultura oriental se denota con dos símbolos de la palabra de crisis. Y un símbolo significa peligro, y el otro símbolo significa oportunidad. O sea, imagínense, Confucio ya dos mil años atrás ya pensaba esto. No es nuevo lo que estoy diciendo. Cuando ustedes enfrenten un problema de crisis, tienen que pensar que es un peligro, pero hay una oportunidad. Hay un problema, es una oportunidad. Un problema es una oportunidad para, por ejemplo, demostrar que se salva para nah, nah, mejorar nah. si su software se le todo su todos sus préstamos peligro oportunidad oye, ¿por qué este funciona tan mal? no que este no? software trabajo una norma de 139 y 50 bueno, quien es otro que tenga esa norma? empecemos a ver empecemos con su esa es la oportunidad, es el corte cuarta competencia es la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones volver adaptarse a nuevas situaciones eh. Me refiero a lo que tiene que ver con la organización, ¿Ah? porque a veces pasa que estamos trabajando súper bien con una determinada jefatura y de repente cambian toda la jefatura y llega otra jefe que es mucho más estricto, mucho más ruido y nos pide resultados más concretos. No es quizás con el jefe anterior acordamos que el otro año no, yo le quiero que usted ahora me haga esto y además implemente esto, esto y esto y esto. Tiene que adaptarse a eso, no puede decirle que no. En su formación está adaptarse la nueva ¿No a las nuevas situaciones, nuevas tecnologías, por ejemplo. Por cierto. Si sí, hoy en día, por ejemplo, vemos que toda la gente está en Facebook, tratemos de conectar Facebook con la biblioteca, o inventemos un Facebook en la biblioteca, o un grupo. Yo yo eh, también me la biblioteca de SSC y encuentro encontré buena. Y a medida que se ven llegando ahí, se ven, oye, sí, es fue buena biblioteca, o muy mala biblioteca, pero tenemos que conectarnos, tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones. Y esta conferencia es algo que eh, he denominado como Eh, la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Y con esto quiero decir que no siempre un buen alumno va a ser un buen bibliotecario. En el papel es muy fácil decir que la biblioteca es el nexo entre la información y el usuario, que cuando uno trabaja en biblioteca y llega al final del día uno está con la alma y dice, fui el nexo entre la información y el usuario. ¿Y ¿Qué hice por ser un nexo? Nah. Entonces es muy fácil. Y es muy importante ahora que ustedes son alumnos de bibliotecología, del área de la bibliotecología, que tomen nueve consejos. Humildemente, nos venimos conociendo recién, pero acepten estos cuatro consejos. Primer consejo, si usted como alumno quiere proyectarse en un buen bibliotecario, en primer lugar, sea usuario de la biblioteca. Es, no es conseguible que alguien que estudie para trabajar en la biblioteca no conozca su biblioteca. Vaya, pregunte, ¿cómo la va a ver el león? Pues ella sepa, ponga prueba de la bibliotecaria. ¿Cómo no va a abrir un libro? pide el reglamento de biblioteca, ahí se le todo que usted se puede interiorizar, de cosas que usted no ha pensado. ¿Qué pasa pues, no con el un usuario pierde un libro o lo entrega rayado? Sí. Usted va a tener que familiarizarse con los libros, con los títulos, incluso más. Usted va a leer un libro y va a saber que está cobrando otro libro que usted ya leyó. Usted dice, no, usted ya usted se pone ya, ah, training, usted ve ¿no? un libro, ah, no, ese libro, no, ¿quién escribió ese libro? Ah, español, no, no, no, no. no. ¿Quién te lo evita de, de, de tener limusa? No, limusa publica pues, solamente reflitos. Un refrito es cuando uno autor toca a otro. y hace lo mismo, pero lo reflito. Tiene la noche caliente que quedó, ¿bien? Mm -hmm. bueno, a la roca que y yo oía. ¿Está reflito? Bueno, cada persona toma un libro y luego, por ejemplo, uno se llamaba, por ejemplo, los mensajes del cuerpo, te le ponen el nuevo mensaje del cuerpo. Y lo mismo que el capítulo 2, paso 3, te lo vas a hacer, traen reflitos. Y bueno, que el autor la biblioteca se da cuenta. La segunda sí. consejo que yo les doy, pero el primero es entonces se usó de la biblioteca. El segundo que yo le pido a usted es que visite otras bibliotecas. A mí me pasó y mis compañeros, por ejemplo, solamente conocían la realidad de la biblioteca de nuestra facultad. Y nunca se preocuparon de ver otra biblioteca. Usted cuando va a otra biblioteca, distinta de la suya, ¿O se aguanta de cosas que usted lo no podía ver. ¿eh? va a ver el catálogo, mucho más rápido, va a ver caras, va a ver gente que tiene todo el mismo uniforme, por ejemplo. Y eso para nada que un sentido de identidad de este concepto. Así, visite la biblioteca. En tercer lugar, y ahora que están más comprometidos con la bibliotecología, vayan a la biblioteca y díganle, oye, ¿te ponías un ratito? Yo tengo constantemente gente, aspirantes, que me quieren nada de igual. Yo digo, oye, usted no tiene que estudiar. Sí, pero usted está con está acá. Bueno, ordena esos libros que están en el carrito, entonces está el carrito y empiezo a guardar los libros Y uno se si brengo, uno respira bibliotecología, <risa> y no te guarda los libros, que el contacto. Y el evento usted está hablando y de un libro, el dice, ¿usted se cuánto tiene? nada de teniendo? Perdón, no puedo atender. Claro, quería saber si usted tenía tal libro. Este juega a la biblioteca A ver, espera un poquito. Entonces, eh, sí, si todo está apretado, está yo voy mañana. Ah, muchas gracias. Y lo tenía, contento. ¡Ah! A bien. Hágalo. Ah, no tiene para qué ir todos los días en el horario y al final que usted va a ejecutar por eso. No, pero de repente vaya. Y lo último, que visite bibliotecas online. Y mientras usted se mete al computador, jugaron los 5 de semana o la noche, iba a su casa, hasta acostarse, tiene por ahí que meterse el chat, oye, meterse ese tiempo. Hasta acostarse, tiene 30 segundos, 1 minuto, o si tiene más, 5 minutos, o hasta la mañana noche, si quiere. Y mientras se va, se llama todo O, o, o, a tiro una rosa, Librarian li, li of Coke, le dice, la literatura de Estados Unidos. Y si quieres, háganlo, claro, es muy productivo, muy provechoso que usted le expresa estas cosas nuevas, ya la voy a ir más adelante, que se llama benchmarking. ¿Alguien ha a hablar del benchmarking? Ya la voy a ir más adelante. Y usted ahí hace benchmarking de su valor positivo. Eso entonces ya es mi cuatro consejo para usted como estudiante para que usted aplique los conocimientos a la práctica. La, la sexta competencia genérica la hemos definido como la capacidad de análisis y síntesis. Y esto quiere decir puntualmente, <coughs> con eh, tener la capacidad de poder sentarnos y pensar en nuestra biblioteca ¿no? y decir cuál es nuestra situación actual y cuál es nuestra situación deseada. Y precisamente precisamente en este momento entra lo que es el benchmark. El benchmark en términos simples consiste en mirar para el lado de cómo está trabajando el mundo. Entonces pues usted cuando hace del marketing se da cuenta que la biblioteca ha arriba hace rato que implementó las pistolas, por ejemplo, lectora de libros, usted no lo ha hecho. Usted ve al lado cómo funciona y se da cuenta que puede tener esa situación de 6. ¿Mm? La capacidad de análisis de síntesis de un bibliotecario como competencia le permite a usted analizar su situación actual y proyectar la situación de su área. Si un bibliotecario no tiene esa competencia, la biblioteca se va hacer, lo va a sentir la biblioteca y le va a sentir los usuarios. La séptima competencia se llama Capacidad de Aprendizaje. Cuando hablamos de la capacidad de aprendizaje, estamos hablando también de lo que significa la educación continua. Yo, ejemplo, por ejemplo, en una experiencia propia, cuando yo estudié en de Tecnología, ¿no? a mí me enseñaron a hacer catálogo en papel, y, catálogo en fichas de papel, Entonces sé, tenía un libro, hacerle cuatro fichas, una ficha donde un, quise buscar por título, buscar por autor y tiene dos materias, y si es que me voy a poner una, una ficha por año, qué sé yo, Y no fue el ramo de historia de la biblioteca, fue el ramo de recuperación de información. entonces sé quién es la capacidad de aprendizaje de conversión continua. ¿Se si imagina si hubiera llegado con eso, no estaría aquí Entonces, constantemente tiene que ver qué está saliendo en todo lo que es la biblioteca. No solamente en software de almacenamiento y recuperación de información, sino que está saliendo, por ejemplo, en tecnologías, qué está saliendo en literatura, por qué no, en biblioteca La octava competencia la podemos definir como el manejo de tecnologías, a lo mejor aquí la está echando de menos. Cuando hablamos de manejar tecnologías nos, nos referimos a saber qué es lo que está pasando en el mercado de las tecnologías. No puede un bibliotecario pensar de que su biblioteca no trabaja con tecnología. Tiene que trabajar con tecnología. Antiguamente eh, pensar en que los libros podían ser tratados como un producto en un supermercado. Era ridículo. ¿Cómo vamos a pistolear un libro? ¿Cómo aquí pistolea el yogur, el pan, que se dio la carne? Y resulta que funcionó bien. Cada alguien tiene un código de barrio, cuando los sé pasaba por el mesón, se pistoleaba, tip, tip, tip, tip. Y fácil. No un fichas de papel, no cuadernito, como se llama usted. Eso era impensado. ¿Ah? ¿Y, y la persona que lo aplicó por primera vez, ¿por qué lo aplicó? Porque tenía la competencia en manejo de tecnología. Hoy en día ya no se habla de pistolas lectoras de, de código de barra, se habla de pistolas, lectoras grabadoras porque alguien se dio cuenta de que uno tomaba la pistola, ¿cierto?, y le hacía un clip y le leía el código de barra. En biblioteca de la segunda, segunda tarea, usted como le dirá, tiene que decir hasta cuándo llegó el plástico, y tercera tarea, tiene que grabar el plástico. Hoy en día las pistolas traen, usted pinche una vez y hace todo. Porque el sistema lee que usted está prestando el código de barra 2020, sabe que ese libro es de colección general, se presta por dos días, y ese día es miércoles se te por el piel y lo graba. La persona que se ocurrió eso pues, es por eso, manejar la tecnología. Competencia muy importante. La novena competencia, que a mí personal, por mi traje policial, de manejarlo, es el compromiso ético. Compromiso ético. No sé si alguno de ustedes estaba desvelado el pasado día, sábado, puso a tener en a las 7, a las 11 de la noche, dieron por enésima vez la película Los pecados Capitales. ¿A quién la vio? ¿O quién la ha visto? Maravilloso. Sobre, maravilloso. Tanto, sobre todo el trabajo como yo, en policía de biblioteca, maravilloso. ¿Sabes por qué maravilloso? Porque el detective Morgan Freeman necesitaba saber qué personaje en la ciudad estaba cometiendo asesinato de la serie. No había forma de descubrirlo y llevaba interesado en el asesinato, ¿cierto? Gule, Lujuria y el, el, el, el rumor del otro. ¿Qué hizo el detective Morgan Freeman? Fue a la biblioteca. Habló con el bibliotecario, que está en el bibliotecario en el segundo piso, jugando poker. ¿Qué dijo Morgan Freeman? Dijo, no entiendo cómo, dijo, quién te irá en la biblioteca, en todo el conocimiento que no alcanza el mundo está jugando por él. Y el bibliotecario, ¿qué es lo que le dijo? Si quieres cultura, ¿es ¿qué esta cultura? Y le puso una canción, una clásica, mientras él leía a el de Camarón, la divina comedia, lo ponía si lo biblioteca. Bueno, aquí hoy con todo esto, con el compromiso de él. Que, de Morgan Freeman, que excelente publicidad, que hizo habló con el FBI, y hablando del FBI, el bibliotecario de esa biblioteca le entregó al detective un listado completo y acabado de la, todas las personas que en esa ciudad habían pedido la idea de comedia y los cuentos de la intercambio. Que eran los cuentos que estaban vinculados con los asesinatos de sí, los Gampo y también. Eso no se hace. A <risa> ¿No? usted por un derecho humano, Guillermo, un tólogo de respaldo, por un derecho humano nadie puede saber qué es lo que está leyendo usted. Usted tiene derecho a leer lo que usted quiera. Una cosa es que usted sabe lo que lee, no tiene por qué el a entregarle al FBI, aunque en Estados Unidos puede hacer cualquier cosa, entregarle lo que usted lee. Usted como a maneja información, y no me refiero a los datos bibliográficos del libro, que en aquí es un dato suyo. Usted tiene datos de sus usuarios, desde el director hasta la persona, con todo respeto a la persona que hace el aseo, hasta la persona que hace el aseo. Usted maneja esos datos. Pense en esta biblioteca, que es el instituto que imparte el ramo de aromaterapia. Y yo tengo plata, y yo me pongo una librería que hace libros de aromaterapia. Y tengo dos libros, nada, los puedo vender. ¿Qué hago yo? Llamo a acá. Entonces yo le digo, a que ¿saben qué? Eh, ustedes los datos de los alumnos que estudian aromaterapia. Claro que están. Y esta librería empieza a llenar de spam los correos de los... El país de Para el compilar los buenos ejercicios, todos dos esos, esos son únicos. O llama a la competencia, por ejemplo. Hola, quiero saber si en tu, tu, tu librería está del libro. Porque pues, la competencia está mirando. Usted no tiene que decir ni ni no, las dos cosas son información, no diga nada. Usted no tiene por qué dar ¿no? Los datos son de la biblioteca. ¿Está bien? Eso. Y como competencia número 10, quiero señalarles que el bibliotecario debe tener iniciativa y sentido del emprendimiento. Después, pongo el siguiente caso, ya ha pasado. Usted se ¿sí en la organización, oye, cada día almuerzo de la jefatura, cada día de la institución, Que pues, si usted va y almuerzo a la mesa, ahí está la enfermería, está el problema académico, está usted como biblioteca, están todos inmursando. Usted ya va a ir a la biblioteca, y está igual que cuando llegó. Y el enfermero, el enfermero le dice, oye qué bueno que te veo! ¿Sabes qué yo fue en la biblioteca? ¿Qué tal en la biblioteca? Nosotros implementamos un catálogo en línea, y mejoramos las sillas que están tan malas hoy, y colocamos afiches que invitan a la lectura. Yo tengo un amigo de contacuentos, y el fin de semana puede darle cuentos a los hijos de los funcionarios. Y después todos los días mirando ustedes usted como diciendo, ¿qué dijo el bibliotecario? Eso en una comida no lo puede decir el enfermero, ¿lo tiene que decirle usted. Porque usted es bibliotecario. La organización es eso de usted. No espera que usted le diga qué vacuna poner, en el caso de instituciones que hay vacuna. No espera que usted diga, por ejemplo, de qué color se debe pintar la pared. Lo que la institución espera de usted es que usted mejore la biblioteca, porque usted es el bibliotecario. Por tanto, usted cree que tiene la ley como competencia, la iniciativa directa. Estas tres competencias, estimados alumnos, es lo que hemos considerado como competencias generales. Pero, como les anticipaba, vamos a ver las la, competencias específicas, que son cuatro. Y la primera competencia específica es la habilidad para la descripción documental. De la descripción documental de consiste en definir los datos catalográficos del libro. Así como usted tiene un nombre, una dirección de un teléfono, un libro que también tiene datos. ¿Qué datos tiene un libro? Título. ¿Título? autor, editorial, y empresa, ¿verdad? autor entre el año, año de edición, es muy, muy importante el año de edición, sobre todo si pensamos que una biblioteca con la dedicación es actualizar actualizar la colección, eso se sabe con qué, con lo que hizo nuestro compañero el año de edición. Y así, hay, hay catalogación nivel 1, 2, 3, pero lo general es lo que hemos mencionado, autor editorial estudiantes. Bueno, la habilidad, específica primero es la descripción documental lo mental, que consiste en catalogar el libro, Clasificar el libro que consiste en asociarle un número de búsqueda según una temática. Hay varios sistemas universales de clasificación, pero el que más se usa es el CDD o código decimal de libro. Y otra expresión documental es la indicación que consiste en asignarle una materia. Clásico ejemplo, un libro que habla de paltas. Usted acá en Chile le pone paltas, pero si usted va a México no le pone paltas, le pone carbón, Entonces la indicación también depende. Si lo vamos a hacer con un vocabulario libre, parece que el bibliotecario ingrese como él quiera, o como cree que sus usuarios lo van a buscar, o un vocabulario normalizado, que dice, no, si usted está en México y quiere clasificar algo de parte, ponga aguacate. Esa es la idea específica de producción documental. Ahora, ¿por qué me puse yo que esto? Los que ya no han atrasado quiero contar que estas se definen como inalienables porque todo lo que dijimos no se puede obviar. Y estas son transables. ¿Y saben por qué es transable? Porque yo trabajo en mi biblioteca y yo no catalogo no, ni clasifico ni eso. Entonces, ¿es necesario que tenga esa No, lo sé, lo sé. Tengo el perfil, cumplo con el perfil, el requerimiento. Y usted clasificar. Si yo esa clasifica, yo voy a clasificar, voy a drogar bien voy a usar. Pero no lo estoy haciendo algo tanto. tanto No es una competencia, digamos, importante, tan importante, es, es deseable, pero si no la tiene usted, por eso por es transable, digamos, ¿Ah? no es que esté quedando el mérito a lo que tanto tiempo se, se ha tratado de normalizar. La segunda competencia específica es la valoración de la diversidad y la multiculturalidad. Multicultural ¿Ah? es el problema de la organía, por ejemplo, que vemos en las noticias nosotros hoy en día. Si usted querido alumno que tú trabajaste en una biblioteca en la nueva región, yo por favor le, le imploro por el bien nacional y social que usted la selectiva de su biblioteca la coloque en español y no pague poder... ningún. No puedo creerlo de otra manera, no lo no puedo creer de no. otra manera. Si usted está en una región, no le admito, si yo le doy a usted, no le admito, que yo no le admito que usted no pague lo Eso es muy difícil entender, ¿cierto?, en la diversidad de gente. Y como dice Ranganata, Ranganata, no sé, no lo voy a tiene cinco leyes. Una dice acá libro es su lector, pero dice acá le, acá hijo le su lector su libro. Eso es diversidad. Bueno. Tercera competencia específica. Hemos definido como el manifiesto interés por la literatura. Ah, ¿y por qué razón eh, puede ser transado de diversidad múltiple multi de el teoría? Porque lo tan alojoso a veces en con la biblioteca donde estemos trans con mucho tipo de ejemplos. Porque yo en mi biblioteca trabajo como policía, y solamente como policía. Por lo tanto, estoy aplicando a diario. Es razonable en cuanto a la diversidad cultural, no, no. por tanto, si, yo, si hoy no tuviera esa competencia, entre comillas, sería peor, le disculpe la palabra, que que no, no, no. Ah, pero si es una competencia, el bibliotecario debe ser constitucional por las razones que he dicho, pero es transable porque a lo mejor depende de donde su origen. La tercera competencia específica se es manifiesta con la literatura, lo mismo. Yo en biblioteca le engorrego con la literatura, Solamente la tengo porque una de mis misiones como biblioteca digo, yo mismo me puse, era fomentar el que no la iba a fomentar con los diccionarios de la RAE, con el, la metrología de San Pino. No, con la literatura. Y ¿Quieres que diga una cosa? Yo nunca leí ni A.C.O.H.E.R.O. ni Harry Potter. Porque no tengo tiempo para leer y si lo tuviera no leería eso. Tengo mucha literatura descansando en mi velador, en la biblioteca y hasta en la cocina para leer Harry Potter o B.O.C.O.H.E.R.O. Bueno. Pero si a mí me preguntan sobre Harry Potter, tengo que tener una respuesta. ¿Mm? Sí, me dicen, aquí está el bibliotecario, así va a ser, aquí está el bibliotecario, po? oye, le dicen, oye, la, la, mataron a Harry Potter en el sexto, tomo, oye, ¿Y ¿qué hombres tú, bibliotecario? Yo no venía a Harry Potter, pero yo tenía una respuesta para eso, ¿saben lo que le decía yo? Yo le que le policiales, Arthur Conan Doyle, centro de Sherlock Holmes, yo le decía, ¿sabes quién? Arthur Conan Doyle mató a Sherlock Holmes, porque el personaje iba a ser más familiar que el autor, y lo mató. ¿Y sabe lo que pasó? A la gente se dejó tanto que en el siguiente turno se la pensó tu mano y dijo que no, que había revivido. Y todo que de nuevo. Yo le digo a Harry Potter. ¿quiere que diga una cosa? Va a aparecer Ordón. Y va a renacer Harry Potter. Va a aparecer de nuevo. No, que saben qué. Justo en ese momento, la varita que tenía acá, ¡pah! él vive en el más allá. ¿Va a aparecer algo así? No vivo Harry Potter, usted tiene que tener una opinión sobre eso. No, porque Harry Potter finalmente no lo dijo. Eh, ¿Eh? ¿Se, da Se da cuenta. Se da cuenta. Por ejemplo, el tema del Aquí está el bibliotecario, ¿qué opina sobre el libro en los libros? ¿Eso no es mi tema, yo estoy peleando por el libro en los libros, pero tengo que tener una opinión sobre eso. Usted debería investigar, sino opinión no sobre la literatura. Y como cuarta, específico transable tenemos lo que es la capacidad de investigar. ¿Por qué la capacidad de investigar Porque usted, como bibliotecario, va a tener que hacer estudio de usuario. Usted tiene que responder por qué razón algunos usuarios no van a estudiar la biblioteca, estudian en la escalera, en la aldea acá en la calle López, etc. Puede ¿es ser eso. Usted tiene que saberlo. Tiene que hacer investigación investigar. De buscar herramientas para investigar. Una biblioteca, una encuesta... ¿Ah? Tiene que hacer investigar. Por ejemplo, en el proceso de acreditación a la biblioteca, usted como bibliotecario va a tener que hacer foda su biblioteca. foda. Tiene que saber cuáles son ¿talezas? sus fortalezas, sus sus amenazas. ¿Y cómo lo hace eso? Con técnicas de investigación. Me no, pide un enfermero por favor le diga sus fortalezas, a haber de Tengo un integral tiene que saber hacerlo. Y? y para eso requiere como competencia la presidencia. Finalmente, y para finalizar, queridos alumnos, dice quiero contarles que qué sí. <risa> sí. plan... es el objetivo que resulta que hay una hay una competencia que es la competencia transversal bueno, la competencia transversal es una competencia que está en todas estas Hay mucha gente que le biblioteca y trabaja en la biblioteca. No hace reír. ¿Por qué? No por la multitud de la guerra de describirse. Sí. Cuando alguien decide que el aeropuerto de Santiago se le ponga el huerto Pablo Nerúa, no es porque Pablo Nerú haya tenido la competencia de hacer un poema, sino por el compromiso con su país el poema. Cuando nosotros destacamos la gran violeta barra, No es porque tenía la habilidad para tocar la guitarra y tocar una cuerda, era por la entera de sus canciones. Cuando la estaba bachillería el pasado cuando tocaba a Francisco, no fue por su habilidad que fue por las ganas de la Vamos bueno, a muchas gracias por